¿Cómo andas vos? Pero muy bien, acá justo en la bañera con hielo, así que estamos bárbaros. Ya son varios jugadores que agarramos en la bañera con hielo. No estarán haciendo cosas raras ustedes, ¿no? No, no, s a b é s que no, s a b é s que no. Me conocéis y s a b é s que no. Qué aburridos que son, pueden cambiar alguna vez a hacer cosas raras.、Eh? <risa> <risa> Hay que tirar la carrera, eso es el tema. ¿no? <risa> claro, ¿cómo <risa> hacerlo? <chilo? risa> claro. ¿Estás tomando mate mientras estás en el hielo? Lista, lista, Ahora para, te hago una, para, una para, pregunta, para, para, perdón, para, perdón, perdón, para. perdón, perdón. ¿Es cuestionable el mate? Porque lo vi en Twitter, creo. ¿Es cuestionable? No te rías, vos, pues sabes no, lo que le voy a preguntar.、No、¿Es cuestionable? ¿Es cuestion... ¿Cómo no? Yo se lo voy a preguntar a un tipo bueno, de m e No, no es ver, cuestionable. El uruguayo te dice que el mejor mate es el uruguayo.、Sí. Y el entrenador te dice, no, para, papá, v e n í r a tomar no, mate con e i u r u g u o tenemos la calle más、Listo. ancha del mundo. Bárbaro. El... Entonces yo pregunto,、sí. Juan Pablo Cantero, entrerriano, hombre de termo bajo el brazo y mate,、sí. no de vidrio. ¿Es cuestionable un, ba... un mate de cerámica? n t a b l e impresentable impresentable no tenés Ahora, idea para、no, dejarlo que diga、no、loco mira a t e m me regaló un mate、eh, el pica guiar me regaló un mate la gente de t o k i o de posada el otro día mate mate mate mate y tomo los tres pero ese no es impresentable ni mucho menos es un matazo n o no, n o no, no, no, no, no. no, no. sé si hace o sea, se publicidad hace lo que quiera pero n o no, n o、no. Mate de vidrio es como, no sé. Pero no es de vidrio. De plástico, te voy ¿verdad? a regalar uno y vas a ver el material, no es de vidrio. No es de vidrio, bueno, vas material, a verlo. Vi? Plástico, vidrio, no es, es plástico, a, no es plástico. El mate, a ver, el mate se tiene que tomar en、eh, calabaza. Claro, en el porongo. En porongo. porongo. Mirá lo que es、ah, este. Acabemos con esas cosas. Vos estás escuchando un magazine en el auto o tenés un pendrive o u n mp4 y esas cosas. Acabemos、ah, con ve esas lo cosas mismo, viejas. Ve lo mismo. Acabemos lo mismo. con esas cosas viejas. ¿Ves la televisión en blanco y negro vos? Seguro que vos te calentás cuando te dan el c h a m p á n e en vaso de plástico. Seguro. Es lo mismo. Depende la hora. Y, y depende la marca. No, sí, claro. Depende la hora. Bueno, el primero sí me enojo, pero ya a las 4 de la mañana. Dame la botella, no, papá. Bueno, acá tenemos un <risa> ejemplo de un mate baqueteado, pero、sí. que conserva. Sí, sí.、Eh, es de madera. Me lo había regalado mi abuela Julio. Bueno, me afanaba la bombilla, de... no sé si yo se lo dije también. Che,、eh, <risa> bueno, gran victoria. El papá s lo dio, ¿eh? ¿no? Hicieron con papá la bombilla. Sí, anoche, por suerte, pudimos ¿viste, lograr una victoria visitante que lo alentamos muchísimo. Un rival que veníamos, sabíamos que, que venía golpeado y también sabíamos que. y Nosotros, ante la igualdad, en momentos críticos, íbamos a poder sacar ventaja, y bueno, por suerte lo pudimos hacer, que nos venía costando mucho. ¿no? Y hay una racha ya, como no te digo prolongada, pero son tres partidos para un equipo que no estaba acostumbrado este, a ganar. Y quizás empezaron a creer un poquito más en ustedes, ¿no? Había cuenta de que habían perdido un par de partidos、eh, que no merecieron perder. El caso de San Lorenzo, que el mismo Julio Lama dijo acá que. Que merecieron ganarle ustedes, este, y digo, me parece que por ahí empezaron、boca. a creer que, boca, exacto, que, que podían ganar los partidos y, y están jugando como más sueltos, como más liberados, ¿no? Mirá, a ver, cuando uno más adelante hace el balance del año, d los partidos que perdiste,、eh, que tendrías que haber ganado,、eh, bueno, en esos partidos son cinco. Cinco partidos perdimos por uno, por dos, en suplementario. Eh, antes de entrar en e s t a r a c h a y sin duda los, los otros que perdimos por más distancia también、eh, hicimos grandes partidos estábamos jugando bien somos un, un equipo difícil de ganar、eh, y, y bueno ahora se nos empezaba un poquito más el resultado positivo contra equipos por ejemplo como obra y p e ñ ó l que son están dentro de los candidatos y eso genera obviamente una confianza, se l a b u r a mejor, se empieza a creer en lo que estamos haciendo.、Eh, es muy complicado trabajar con con derrotas entre m e d i o y, y bueno, ahora por suerte estamos trabajando al revés y, y sabemos las cosas, creo que estamos dando cuenta las posibilidades que tenemos, ¿no? eh, los roles que tenemos que ocupar cada uno dentro de la g a n c h a y empezamos a reconocer las limitaciones que por ahí Cometimos el error de, de, de ser demasiado optimista s al inicio del torneo, y bueno, creo que el, la misma liga nos dio un baldazo fría como para que nos a s e n t e m o s y empecemos a, a confiar en lo que tenemos que hacer. ¿sí? ¿Y en cuánto se puede potenciar la confianza ganando de visitante? No, no, no, a ver, sin duda que el, la, el partido de visitante vale doble, ¿no? Y, y bueno, y ahora vamos. ¿Y vos conociendo el... la liga, ganar en 11 Unidos? A ver,、eh, respeto、no. todas las localías, pero que se entienda bien la pregunta. Tal vez tiene un plus, no es una cancha sencilla en donde se puede no, ganar no. seguido. No, para nada. Y a medida que digamos sacando de apunto, de ventaja, la gente más alentaba, más presión.、Eh, sin duda que e s t a b á r b a r a ganar así un partido súper complicado.、A、nosotros no nos sobra mucho. Y... Y q u i l m e venía muy herido, así que un partido súper complicado, más allá del de, de resultado final, que por ahí fue un poquito bastante, a ver, 10 puntos, pero sin duda que fue para nosotros un partido complicadísimo. Y hasta que no vimos que terminó el partido, nos festejamos porque sabemos lo complicado que es q u i l m e y sabemos lo complicado que somos nosotros ¿no? ¿Y, y qué necesitaría el equipo? ¿O, o, en, ¿O en plan de qué? ¿O qué es lo que están planificando? ¿En qué están trabajando como para encontrar un poco más de regularidad? Principalmente ahora, por suerte, los últimos partidos, los cuatro o cinco últimos partidos, tuvimos cerca de los 70 puntos en defensa. n o e s o creo que tiene que ser una marca registrada nuestra.、Eh, y después en ataque, soltarnos más. Un, este, el, el arrastrar derrotas y derrotas d、eh, e s f r u s t r a mucho porque laburaba bien durante toda la semana y juega el partido y no hace las cosas que t i e n e que hacer. Entonces... los tiros no son con confianza por ahí el pase extra、eh, no está tanto como cuando ganás、eh, y cae siempre en, en individualismo entonces bueno ahora a partir de esa victoria como que el equipo empezó a acomodarse un poquito más está por ahí el pase extra están los goles lindos eso que aparecen cuando vos tenés mucha confianza、eh, y bueno ahora hay que machacar en esto ¿no? en que De seguir este camino y, y sin duda que, que hay muchos recursos en e l equipo como para, para explotar. Bueno, de a poco van explotando y, y bueno, ojalá que esto sea todo ascendente. ¿no? Estamos hablando con Juan Pablo Cantero, el base de, de Lanús. ¿En cuánto influye la ida y vuelta de los foráneos? ¿no? El tema de no poder por ahí terminar de, de amalgamar un equipo o el tema de que cada uno tiene sus condiciones para, para jugar, uno es más individualista. Otro es mejor defensor, otro es rebotero, otro quiere la pelota cuando sale del rulo, otro la pasa y hace trabajo sucio. ¿En cuánto influye eso para, para terminar de armar un equipo? s a b é s que el cambio d e extranjero complica, complica porque otra vez empezar a hacer todas las jugadas para, para que se adapte al sistema de juego. Obviamente, el extranjero que viene tiene n que jugar una cantidad d ciertos minutos porque si no, no se justifica.、Eh, Después las lesiones, viste, en la pretemporada. De hecho, ahora hay un montón de lesionados en la liga y, y eso también impide que, que el equipo juegue bien porque, a ver, constantemente hay que suplantar a un jugador y tiene otra característica.、Eh, lo de los extranjeros es complicado, es complicado、eh, y siempre, viste, e l gran porcentaje está la mentalidad esa de, de, de hacer muchos puntos, hacer números, para después seguir en este trotamundo de, de, de ir a otras ligas con buenos números. Y ahora h a b a una pregunta、genial. un poquito más este, no difícil, pero este, capaz que muchas veces no se hace por una cuestión de.、Eh, de uno no quiere hurgar en, en ciertos. en cierta intimidad del grupo, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuál es el grado de compromiso? Digo, porque. Eh, el número para mí ideal de extranjeros para un equipo siempre es del de dos、eh, en, en nuestra Liga Nacional. Evidentemente, a, a falta de jugadores, hay que t r a e r tres, eso está fuera de discusión.、Eh, aquel que pueda tener tres, pero ¿cuál es el grado del compromiso del extranjero? El extranjero viene por un dinero, juega. En un equipo que no conoce, en una ciudad que no conoce, con compañeros nuevos, sabe que puede estar a préstamo, salvo aquellos que ya conocen la liga, es distinto. Pero digo, ¿hay un grado de compromiso importante por parte de l extranjeros?、Sí, y depende mucho, depende mucho de las personas, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar de las dos formas, ¿no? e x t r a n j e r o que se comprometía y otras no.、Eh, en este caso particular nuestro, tenemos todos o s extranjeros que estuvieron desde el inicio. Que son, además de buenos jugadores, grandes personas, y, y está también el compromiso de, de, del grupo argentino de, de, de incorporarlo, de, de hacerlo、eh, estar cómodo, de, de relacionarse rápido, así, y bueno, ahí está, creo que empieza n a verse e compromiso. Si uno los aísla, sin duda que van a hacer su, su carrera solo,、eh, sus números y. Y、eso creo que va a perjudicar, perjudicar al final al equipo. Ahí vos haces referencia por Stewart y por Williams, que son los que permanecen. A Milsap l lo conoces además de la temporada pasada. Sí, sí, John. Lo bueno de John es que ya conoce la liga, sabe cómo se juega acá.、Eh, yo particularmente sé las cosas que p u e g a n en el equipo y, y gracias a Dios tengo un gran diálogo con él, sé c u á n d o d e c i r l e las cosas, entonces también como que la.、Eh, el incorporar a John fue mucho más fácil y sin duda que los tres partidos jugó rindió tremendo ¿no? ¿es más cuatro, cuatro que tres? s í s í s í s í s sí, sí. sí te diría 80-20 no no n、eh, e digo que no puedo jugar de tres a unos minutos pero creo que de cuatro está esa ventaja de, de que juega muy bien el uno contra uno de que es fuerte para su altura es muy fuerte、eh, y saca ventaja creo en esa posición ¿no? El, estuve en el partido en donde él debutó y noté como que se lo veía bien suelto. Recién había llegado, había tenido pocos entrenamientos con ustedes.、Eh, festejó, punto. s、eh, Bien, como queriendo como queriendo arengar y también les dio a, a algún, en algún momento decisivo del partido. ¿Te pidió él en ese cierre frente a hora sanitaria la pelota para que, para que le llegue a él y jugar ese uno contra uno que juega en el eje de cancha? ¿Algo te dijo en la salida? Sí, sí, me, estaba, me la estaba pidiendo un par de ofensivas t a n t e también.、Eh, que él se sentía bien y que quería jugar uno contra uno.、Eh, yo t e n í o una particularidad de que por ahí, cuando estamos muy,、eh, muy trabados j a en ofensiva, él tiene un gran uno contra uno y se sale del sistema para a notar, ¿no? Muchas veces realmente las cosas le salen bien. Entonces,、eh, se la bueno, eso genera por ahí hoy de, de, de que nos da una mano cuando estamos. No estamos bien en la ofensiva, y, y bueno, la verdad que nos vino muy bien, muy bien. Juan, te mandamos un saludo grande, te felicitamos por, por la actuación de anoche, que fue muy buena la tuya también, este, y por este momento de la n ú s que sumó tres victorias al hilo, que lo alejan un poquito de, del fondo de la tabla y lo hacen pensar más para. Para jugar para arriba. Así que bueno, de a poquito van, van levantando el nivel y van, van ganando partidos que se les habían negado hasta este momento. Un abrazo enorme. Gracias por el contacto y te voy a regalar un mate. No, no, Gallego, mate, un gran abrazo y prometo que algún día cuando v a y a a la radio voy a. Voy te voy a, a, a regalar a un, mate un mate para, a vos. Porque no, no puede ser más. Yo te、plástico. voy a regalar un mate a vos. Bueno, a c e p t o a c e p t o Muchas gracias, muchas gracias. Espero, espero. Si no, t e p u e d e s s a b e r que soy. Bastante boca abierta y te mando al frente, no, no hay drama. No, si, sé que me mandaste al frente, ya no me cabe ninguna duda. Un beso enorme. d a abrazo, Chao, Juan, Juan Cantero. Te manda al frente como... Yo le pregunté lo del mate, pero para. para... para... Que... No, no, no para que... hacer que... la charla que... distinta,、eh? para que... entrar en que... la polémica. Sí,